Hola amiguitos, yo soy Simón, y les voy a hablar un poco del rock. Es música del demonio, considerada por su bajo nivel de... <risa> ¡Cállate! ¿Qué no ves que ya va a empezar Transistor? ¡Chardía! Tivo Radio presenta... Transistor. here like a a broken man i my time doing the best i can and bars they surround me but i don't want no sympathy inside looking out muchachos Una cosa bellísima Perdónenme Qué, qué clase de... Pues de maleducado soy Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Lo que sea que esté pasando por allá, por donde estén Por donde... Anden... Escuchando nuestro programa Nuestro pequeño espacio, ¿verdad? Muchachos, soy. Bueno, ustedes ya saben quién soy ¿O no? Fíjense... Que sería bueno que quienes dijera quién soy fuera a la siguiente canción. ¿Qué les parece? Se me acaba de ocurrir ahorita. Un buen apodo. Un buen apodo. Sería Johnny Thunder. ¿Qué les parece? ¿Quieren que me llame Johnny Thunder? Hoy me llamo Johnny Thunder. Johnny Thunder. Como Kings. Johnny Thunder, aquí, en este transistor, hombre. Bienvenidos, bienvenidos sean a otra emisión del transistor. Eh, se preguntarán por qué pusimos a Johnny Thunder, aparte de que quiero que me llamen Th Johnny Thunder. Bueno, no, no quiero que me llamen Johnny Thunder, pero bueno, sería bueno, ¿no? Sería bueno adoptar ese, ese, ese mote, ¿no? Existía un Johnny Thunders, existía un Johnny Thunders. que fue por ahí, este, ya se murió, ¿no? Era el, el guitarrista y cantante de los New York Dolls, ¿no? Pues estaría bueno adoptar ese mote, ¿no? Pónganos aquí sus comentarios a ver si quieren que me llame Johnny Thunder. Bueno, no que me llame Johnny Thunder, porque yo me llamo Juan Mendoza, pero pues póngale ahí el comentario. estaría chido que dentro de que reno, me llamara Johnny Thunder. Digo, a mí me gusta, igual suena muy mamila, pero bueno, ustedes tienen la, la última palabra. <risa> eh, muchachos, el día de hoy eh, iniciamos este transistor con una rola de 1968 de los Kings, eh, de ese disco tan bonito que se llama The Kings Are The Village Green, y... El motivo es porque el día de hoy vamos a poner puras rolas de 1968 Pero no cualquier rola, ¿eh? por ejemplo estamos escuchando Inside Looking Out Esta no es de 1968, es por ahí del principio del 69 eh, Pues de Grand Funk Muy buena este, banda, por ahí británica Pero bueno, ahora vamos a escuchar otra rola Del año de 1968 Que seguramente ustedes conocen muy bien muy muy bien y es de stephen wolf del disco de born to be wild de 1968 vamos a escuchar esto y regresamos para hablarlo aquí en transistor Como no, con todo gusto, Born to be Wild, de El Lobo Estepario, o sea, ese sí, de Stephen Wolf, esta banda de Canadá para el Mundo, como no, con todo gusto. Muchachos, eh, de 1968, qué año, hombre, qué carajo de año. Mm, en el sencillo, bueno... Dentro de, de, de, de las rolas como que más identifican a Stephen Wolf. obviamente tenemos Born to be Wild y Magic Carpet Ride. No les digo que se bajen un disco, porque sería fomentar la piratería. Pero pues pídanle a alguien que la traiga en su iPod, ¿no? O cómprenla del iTunes, como no con todo gusto. Y bueno, siguiendo con estas rolas, no podríamos dejar, muchachos. Y miren que... Hay programas en los que dejo a personajes muy importantes fuera Pero nos vamos a transportar A la experiencia A una experiencia cañona Por ahí, ¿qué les parece? Del, igual del 68 Tomamos algo de roxito de uno de los Considerados más grandes guitarristas De la historia Yo creo que el mejor El señor Jimi Hendrix Y precisamente con este señor y una rola excepcional Que ahorita vamos a escuchar que se llama All Along The hour Pues este muchacho hombre, este joven suelo Pues hizo de las suyas en nuestra historia Y tiene influencia sobre muchos otros guitarristas Y bueno pues ahorita podemos ir eh, como que hablando de Jimi Hendrix ¿no? Porque este programa está, está, está bonachón, está bonito, hombre. En 1968, dedicado para todos los papás, por ahí de algunos que nos escuchan. Hola, London Watch Hour. Must be some kind of way out of here say the joker to the thief there's too much confusion I can't get no relief business man, there to drink my wine come and All Along the Watchtower de, Jimmy, de Jimi Hendrix. Considerada ya yeah. desde hace poquito una de las mejores canciones, muchachos, que un artista ha hecho con otra canción, o sea, de otro artista, o sea, un cover, digámoslo así. Porque esta rola, muchachos, obviamente es del Master de Masters Bob Dylan. Eh, él la sacó por ahí del año del 67. en el John Wesley Harding, su disco el John Wesley Harding, y esta rola ha sido tocada infinidad de veces, por, y, y bueno, rehecha muchísimas veces, pero creo yo que no tiene ni una ligera pizca de comparación las otras versiones con esta de Jimi Hendrix, y como les decía, con, eh, considerada la El mejor, digámoslo así, el mejor cover, la mejor rola que ha hecho un artista de otro artista. Y bueno, hablamos de, señores, hablamos de Jimmy Hendrix y hablamos de Bob Dylan. Dos iconos gigantescos dentro de la música eh, urbana. Qué buena onda se está poniendo este programita, qué chipocludo se está poniendo. Agradezco todos los comentarios que nos están poniendo. Y agradezco a todas las personas que nos están escuchando y que nos escuchan desde, pues, desde otros países, porque nos escuchan en Centroamérica y en Estados Unidos y que también dentro de la República Mexicana, pues, no, se escuchan, ¿verdad? Básicamente. Eh, esta rola que viene es como pa pues, para echarle un poquito al, al desamor, ¿no? La Bruja Maldita, Janis Joplin, y esto es uh, Piece of My Heart, igual del 68, solo aquí en Transistor, muchachos. Piece of my heart. Piece of my heart. Con Janis Joplin de este disco que se llama Cheap Thrills del '68. Qué buena rola. Take another little piece of my heart. Muy buena, muy buena rola. No es la versión original. Fíjense que la grabación original la había hecho la hermanita, la carnal mayor de Aretha Franklin en el '67. También tuvo su pegue, pero pues bueno, el, Bueno, con Janis, en el 68, le, la canción sale en este disco que se llama Cheap Trails. Eh, y bueno. Se fue, fue un hit mucho mayor que la rola original, ¿no? Este. Dicen, por ahí, según la anécdota, ¿verdad? Que. Que Aretha Franklin y su carnalita escucharon la versión de Janis en el en el, pues en el radio y no la habían reconocido incluso por el tono de voz de Janis Joplin y es que le da ese pues ese toque no pero bueno qué buena rola no qué buena rola y si vamos a utilizar los años el año 68 para marcar pues un parámetro dentro de nuestro programa Cuando hablamos de los 60s, principios de los 70s, tenemos que hablar de una banda británica que bueno, es como que uno de los estandartes más cañones que tiene este país dentro de la música rock. Y sí muchachos, estamos hablando de este disco que salió en el 68, que se llama Beggar's Banquet, eh, de los Rolling Stones. Y hablando exclusivamente del segundo sencillo que se llama Street Fighting Man, Qué buen disco este también, fíjense que la rola que vamos a escuchar la censuraron ¿eh? y en la Gran Bretaña en el radio. Eh, porque bueno, este disco estaba dedicado como que a los orígenes del, de los Rolling Stones mismos, donde se trataban sus discos de crítica social y toda la onda, y venían de, de pues un disco experimental. Pero bueno, todo esto, sí muchachos, todo esto. en transistor porque los dejamos con street fighting street fighting man si sí, es lo que están escuchando en transistor Eso fue Street Fighting Man, muchachos de los Rolling Stones, hablamos del año del 68 en este programa. Y bueno, quiero agradecerles, sobre todo a muchas personas que nos apoyan para, para que este programa se lleve a cabo. Creen, son muchas personas que nos impulsan diariamente y que nos escuchan y que pues nos dejan sus comentarios acá abajo. Y que felizmente nos hacen... Que esto tome, cobre un poco más de sentido Porque pues obviamente esto lo hacemos nosotros como, como terapia, porque nos gusta Pero también lo hacemos por ustedes Muchachos, por darles Aunque sea media orilla, bonita Hombre eh, Un saludo a todos los que ya nos es, Este, pues nos están escuchando A todos los que Se quedaron Aquí a esta media hora del transistor Pónganse atentos Pónganse atentos Como diría Caló porque viene Totec. lo vamos a tener aquí en transistor a este grupo de heavy metal eh, la próxima emisión va a estar por acá Totec. escúchenos escúchenos para que este programa sea un poquito más fuerte son ya está por ahí anunciado escuchen los demás programas eh, déjenos sus comentarios son muy importantes no solamente para nosotros sino para la página en sí eh, Únanse al Facebook, síganos por Twitter. Ya le dimos una manita de gato a nuestra página. Así que pues échenle una visitada cada vez que puedan, muchachos. Yo soy Juan Mendoza, pero si ustedes quieren seré Johnny Thunder. <risa> Qué mamila, hombre. Pero bueno, del transistor de Equipo Radio. Ahí nos vemos. Soy Enrico. Un saludo, hombre, a esas personas especiales. System. Ahora sí, ya si quieres puedes decir lo que quieras. ¿Simón? ¿Simón? ¡Achí! Si estaba cargado, hombre.